Busca el Música de Riozar y Ratia, 100.8 FM. Arrachaldeoni, saludos desde la sintonía de Berriozar y Ratian, desde la sintonía del 100.8 de la FM y a través de internet en www.eguskiplaza.net Jueves 16 de febrero del 2012, 4 minutos que pasan del punto de las 8 y media de la tarde Y aquí comienza como cada jueves, Euskal Música, tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria Desde ahora ya hasta el punto de las 10 y media de la noche, es decir, 120 minutos contigo. A través del 100.8, a través de Berriozario Ratia, a través de gusquiplaza.net para contarte novedades, de temas del recuerdo, agenda de conciertos, noticias y hoy entrevista con Chapel Punk. Estarán por aquí, por los estudios de Berriozario y Ratia, por el programa Euskal Música, uno de los componentes de la banda, más concretamente Iñiguito, que nos presentará, nos hablará sobre la banda Chapel Punk, también por supuesto nos hablará sobre la trayectoria musical de Chayak y sobre los conciertos que van a dar presentando ese su nuevo álbum un álbum de versiones titulado Creme de la Creme el álbum del recuerdo hoy va a ser un álbum no voy a decir, histórico, por lo menos para mí Es el primer trabajo de Esquishu, hoy lo vamos a desempolvar para ti, para que lo vuelvas a disfrutar en la sintonía de Berliozair Ratia, en el programa Euskal Música. Así que si os parece vamos a comenzar ya el programa de hoy, porque hoy también tenemos entrevista. La semana pasada lo hacíamos con la banda navarra, con la banda de Irunia podcast y hoy, como te he dicho anteriormente... Lo vamos a hacer con la formación Chapel Punk Más concretamente a eso de las 9 de la noche Estará por aquí por los estudios Y para presentarnos Ese es su álbum eh, de versiones Creme de la creme Recuerda también que este programa lo puedes escuchar los fines de semana, sábado y domingo, una horita antes de siete y media a nueve y media de la noche, así que lo que si lo escuchas en sábado y domingo, también arracha el león para todos y todas. Y lo dicho, comenzamos el programa de hoy con un grupo ya legendario en esto de la música local en la música de Euskal Herria. Hablamos de una banda que comenzó ya hace un montón de tiempo con un clásico de los clásicos como fue el J.A.K. y siguió con temas como Aika Mutil... O, por ejemplo, con eh, temas eh, grandes, grandes y grandes, como esa maqueta 87-89, que la volvieron a sacar el sello discográfico gastelupe Kozak allá por el año 1999. Nosotros nos centramos... Con lo que es este nuevo trabajo discográfico, un álbum titulado más concretamente Amechak Pilachen, en el te puedes encontrar 11 temas, todos ellos en euskera. Vuelve el cuarteto, eso sí, han cambiado de guitarra, pero siguen sonando igual, igual de bien y no te cuento nada si los escuchas en directo. ¡Lo que no somos vamos! A parar, a escuchar Es el tema que cierra el álbum Y además es el tema que da título A lo que es este nuevo trabajo para esta banda Desde Ibar, los Sudagar Desde Ibar comenzamos el programa de hoy Con Ametak Pilatzen 12 temas son los que te puedes encontrar dentro de lo que es este nuevo trabajo discográfico como te comentaba anteriormente, para esta banda de Ibar, para los Sutagar ese nuevo trabajo discográfico titulado Ametsak Pilatzen en el cual te puedes encontrar temas como Chayen Ichak, Materia Utsanais, bici o lo que escuchamos, el tema que da título lo que es el nuevo trabajo discográfico y además el tema que cierra el álbum Ametsak Pilatzen Una formación que comenzó en el año 1987 con su primera maqueta, luego llegaría dos años más tarde su segunda maqueta en el 89 y el primer disco hablamos del año 91 con ese álbum titulado Hayoche Bastatia. También eh, nos podíamos encontrar más concretamente hace unos añitos, en el 2009, el 20 aniversario de Sutagar, un eh, CD y DVD eh, en el cual eh, pues eh, estaban representados los mejores temas de la carrera musical de la banda y después de ese álbum en directo llega este nuevo trabajo discográfico en este año 2011 con cambio de guitarrista este álbum titulado Amechak Pilatzen de la banda de Ivar Sutakar Y de la banda de Sudagar que nos vamos a ir con una formación que nos llega desde Agurain, nos vamos a ir con una banda que grabó su álbum en directo más concretamente en la Astenagusia de Bilbo en el año 2011, es decir, estas últimas fiestas de Bilbo, el álbum se hace llamar 10 ya que es el décimo aniversario de esta formación comentarte que esta formación pues eh, en este trabajo discográfico y en este directo que hicieron en el eh, pues en la Astenagusia de Bilbo, eh Subieron al escenario a gente como Fernando de Reincidentes, a gente como Alex Tegativu, a Juan Car de Boycott O por ejemplo también a Aitor de Lenda, Caris Muertos y a Xavier Silveira Que pues eso entonó un verso dedicado a la banda caótico El álbum 24 temas en CD, en DVD eh, 4 temas más, así que El DVD está completito Pero el CD, por falta de espacio Pues solo eh, están incluidas 24 canciones Lo que vamos a escuchar es el tema que cierra el álbum Es el tema despedida De Caótico en el Aste Nagusia de Bilbo Y además es un himno, yo creo, de la banda Es el tema Otra Noche de esta banda De Caótico Bueno, para todos vosotros Por estar aquí, Viesker A nuestra familia, novias Y demás, amigos ¡Hasta siempre, Virgo! ¡Oba, <risa> Serabucia! Oye, luego nos vemos por ahí, eh. Porque de Munz no sale hasta las seis y media. Ahí está sonando uno de los himnos, por supuesto, de esta banda de Grind, de Caótico, de Jonny a la voz, de Fonta al bajo y a coros, de Aguayico a la guitarra y coros de aguaye, de Aguayo a la guitarra y de Xavi a la batería. Ahí está uno de los himnos, lo dicho, de esta banda, este tema Otra Noche, con el cual cerraban ese pedazo concierto en la Astenagushia en plenas fiestas de Bilbo. Aparte de este tema, otros himnos eh, Mi mejor colega Su falso mundo, Chihuahua O preso 2023 En definitiva, 24 grandes temas Incluidos en el CD 28 en el DVD Además en formato Digibag para que lo tengas En casa y por supuesto, si disfrutaste Y saboreaste ese concierto Como un servidor, el Asten A pues eh, un recuerdo Imborrable de este décimo Aniversario de Caótico Y de Caótico nos vamos a Hasta Lecumberri. nos vamos con... Ya lo sabes, con decirte Lecumberri, vale Nos vamos con los Berri Charrak Te cuento la historia, no te la cuento No sé para qué contártela, porque ya lo tienes que saber de sobra Comenzaron con un cuarteto Y ahora están como un trío Varios cambios en la formación Pero disco nuevo al canto Ellos son, lo dicho, Berri Charrak Con su nuevo trabajo discográfico Aria, que por cierto, prontito estarán en la Sala Totem Presentando este su nuevo trabajo discográfico Y además con... Eh, gente encima del escenario como van a ser los Gaurés O sea que vamos a tener una noche de auténtico rock vasco De auténtico rock Euskaldun Con Gaurés para comenzar Y con Berry Charrac presentando su nuevo trabajo discográfico Aria Para seguir la fiesta en la Sala Totem de Atarrabia Lo que vamos a escuchar es el tema Non Vesteta Es el décimo corte de lo que es este nuevo trabajo de esta formación de Berry Charrac Lo dicho Non Vestela es el tema eh, que vamos a escuchar a continuación Aquí en el 10.8 en Bergezar y Ratia en el programa Euskal Música Que venga a stop about to miss you none down tengo que averiguar cómo lo digará yo caldera la tourner el futuro cero te de aquí miña ya si hay manante a esperar con We're mad, do it like a freak, go get the energy Zerkoa beritza, katebe gila da hortan Goan arturrenko ibetea, korrikasiko bainaiz Sekulaz gelditzeko, bihotzalertu bate Bahu ez beharko dut, esan bestela si bien suena lo que es este nuevo trabajo discográfico para esta formación de Nafarroa más concretamente para esta formación de Leikum para Berri Charraca La formación compuesta por Gorka Orbizo a la guitarra y a las voces por David González al bajo y por Galderiz Aguirre a la batería Esto que escuchas es el décimo corte del álbum, más concretamente el tema Non Vestela, un álbum producido por Ross Robinson y editado por el sello discográfico Kaiowas Records. El nuevo trabajo que lo estarán presentando, lo dicho, dentro de muy poco en el mes de marzo, más concretamente en la sala Totten en Atarrabia, junto a la formación gaur es presentando este, lo dicho, nuevo trabajo titulado Aria. Y de Barry que nos vamos con Vendetta. No nos vamos al nuevo trabajo discográfico, sino que nos vamos a escuchar un tema eh, bueno, que han producido que han realizado para una plataforma, la plataforma Gora Iruña, es un tema lo dicho, que está compuesto para ellos y que suena, por supuesto como suenan ellos con ese ska característico de esta banda de Iruña Vendetta lo dicho, nos quedamos con esa canción dedicada y eh, realizada para la plataforma Gora Iruña Begiradak ere, historia miresten dut, Gero eraikitzen, faltat direnak maite, Turizkin famaite, zurekin sentitzen naiz, Arresirik gabe, buru jabe, zutik gaude, Berriparre bat presente, buru jabe, zutik gaude, Jai errikoien alde, buru jabe, zutik gaude, De pensar. Tus calles nos dan vida nida Pa' todos el lugar En el punto de mira No nos importa estar Regala una sonrisa Bienvenido zerat Uru jabe Weltsu tiktgaude En tu cultura está mi zu Uru jabe Weltsu tiktgaude rico jen alde Uru jabe sala la calle cerca te urujaver tutti gaude está sonando la canción de esta formación de Vendetta para esa plataforma para Gora iruña y, y de Vendetta nos vamos... Con otra banda de Iruña nos vamos con la formación Legiótican, que cumplen 18 años y por eso mismo pues han sacado un álbum homenaje a ellos mismos, digámoslo así. Y a toda la gente que ha estado detrás con ellos, a, sobre todo a todos sus fans, ya que este disco, pues eh, como bien nos comentaron cuando estuvieron por aquí por el programa de Euskal Música, por Berghozar y Ratia, para presentarnos este Oroi Mirake Eretzen, pues eh, hicieron que la gente votara para, eh, pues eso, para saber los 25 temas más eh, atractivos eh, que más les ha gustado a la gente entre ellos te puedes encontrar por ejemplo temas como punk rock temas como muy ciudad temas como Maldanvera o temas como por ejemplo Camila eh, camille artal lo que vamos a escuchar es el tema ser Cervait cerbate tansinechi es uno de los temas yo creo que más representativos de la banda legótica ni igual me equivoco pero yo creo creo que no eh nos vamos a quedar con este tema incluido dentro de lo que es Ese álbum recopilatorio lo vamos a decir así Porque también Hay versiones y también Por supuesto hay canciones que Están incluidos en recopilatorios Como por ejemplo la canción de la Peña San Fermín O por ejemplo el tema Entre otros Eh, lo dicho, que nos vamos a quedar con el tema Cerveite Tansinechi Para disfrutarlo y para saborearlo En la sintonía de 100.8 En la sintonía de y Ratia En el programa Euskal Música Y por supuesto, allá donde te encuentres en Zulsi netzi Está sonando uno de los temas incluidos dentro de este álbum recopilatorio 18º aniversario de esta formación 18º aniversario de esta banda de Iruña Legiotican. Zerbaitetan <tose> sure sure Cinechi, sure, uno de los temas incluidos dentro de este álbum en el cual te puedes encontrar lo dicho anteriormente, los 25 temas más representativos de la banda de Iruña. Seguimos compartiendo contigo más música. Enseguida hablamos ya con Iñiguito, ya lo tenemos por aquí, por los estudios de Berriozair y Ratia, por el programa Euskal Música para presentarnos. Ese es su nuevo álbum, álbum recopilatorio, bueno, vamos a decirlo mejor, versiones que ha hecho Chapel Punk de grupos como por ejemplo Scorbuto, Servicio o Cortatu, el álbum Creme de la Creme. Eso será después de escuchar... Uno de los temas que, bueno, lo he encontrado por internet. Es una formación de reciente creación. Son de Bilbo y se hacen llamar puerperos. Eh, comentarte que hay temas en euskera y hay temas en castellano. Uno de los temas en euskera ronda casi los seis minutos. Y temas en castellano hay temas. Pues eh, temas bastante, bastante, bastante, bastante buenos Como por ejemplo el que vamos a escuchar ahora De ti me sentiré Atención con esa banda porque yo creo que va a dar mucho de qué hablar Por ahora... Eh, te puedes es es descargar sus videoclips a través de Youtube pero yo creo que próximamente sacarán al mercado su primer trabajo, su primer larga duración lo dicho, se quieren dar a conocer a través de internet y nosotros a través de Uscal Música por supuesto, lo vamos a dar a conocer aquí en tu programa para toda la gente que nos está escuchando a través de 100.8 y a través de egusquiplaza.net lo dicho, son puerperos y lo que vamos a escuchar es el tema de ti me sentiré Eta unido osueños de mi lucha sin final Las puertas que se abrieron, yo me las voy a llevar de un eterno buono de calor y reto guiando mi pasar estás De 8 y media a 10 y media de la noche Euskal Música Novedades, temas del recuerdo, agenda de conciertos Noticias, discografía de grupos Regalos, sorteos Cada jueves de 8 y media a 10 y media de la noche En el 100.8 de la FM Y a través de eguskiplaza.net Euskal Música Tu cita con la música local El tema que hacen, de es la versión Mejor dicho, que hacen de la canción De Cortatu, su Atrapa tu Arte Hablamos De Chapel Punk hablamos, hablamos de una banda que acaba de publicar Su nuevo trabajo discográfico Quinto trabajo discográfico En el cual te puedes encontrar 14 versiones de un montón de grupos Como MCD, como lo que estamos Escuchando, Cortatu eh, Andanada 7 O por ejemplo, Askatu Entre otros muchos Y también está incluida, como no, la versión de este tema de MCD Barrincale, que luego en la entrevista lo escucharemos para que lo saborees y para que lo disfrutes, junto con Iñirito de Chapel Punk, que por cierto ya lo tenemos por aquí, por los estudios de Berriozar y Ratia, por Euskal Música, y lo dicho, vamos a hablar sobre él sobre este nuevo trabajo discográfico, sobre la trayectoria musical de Chapel Punk y, por supuesto, sobre Etzaiak. Auek ustelak dira, tardigalduak, esandigu al botik mutillo rastuak, gukerantzundiogu lasaia betuak, zuek formalak eta, ai, ai, ai, ai guhume gaiztuak. baketak da kontu iba dano ki charota koeguna eta gaste ta lu piedo mediato ast eta omega estua benmos kontena sigarata gabarguskia eskatzen hitzetik kai batalitan setse setse seni delala la sika eta ujiate pro che sarebbe uguale se viru a stu va di bestera broa volo e tanta costua corustico fronto jane de tene avanza mari da triki tri sheroga broa una stu è festata dava custe via ne scatenatzeci dai malditane sette sette senti cuntella la, la, la sua escata u ciuate due Eta eurak dionte gaizta sarete guberri zez Eta eurak dionte gaizta sarete guberri zez Zaguzdian ezkantzen atzetik Da enbatalditan ezetzez ezetze ezet, zandigute Xalala da zerua ezkentzen duxuan detruke Eta eurak dionte gaizta sarete guberri zez Eta eurak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 Y nada, son muchos años, muchos conciertos, ¿no? Eh, ¿Chayak está parado por un tiempo o ya no pensáis volver a tocar más? Bueno, ahora mismo tema de Chayak le tenemos a Paulillo al batería que está en Escocia, eh, tiene dos mochuelos también y claro, está está allí con la colega, eh, están los cuatro allí. Y no sé la verdad, no sé gran cosa de él, eh, anda ahí, parece ser que anda liado, pero bueno, la esperanza...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 Eh, pues a me llamaban Pues alguna gente pues antes Pues bueno, eh, aparte de cabrón y todo <risa> Me llamaban pues igual Chapeldún, ¿no? Pues Chapeldún, Chapeldún Y ya por mis gustos musicales pues Chapeldún eh, Chapelpun que al final, ¿no? Uh -huh. Y nos hizo un poco gracia Y bueno, pues venga, Chapelpun que ha tomado por culo ¿no? eh, Como has comentado, de tus gustos musicales ¿Qué influencias musicales tienes? Eh, ¿Qué tipo de música escucha Ñiguito?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 Cuéntanos un poquito cómo fue el proceso de grabación de este disco. Pues una gozada, una gozada, porque empezamos primeramente cuando escogimos las canciones a ensayarlas y así, enseguida las cogimos muy tranquilo y bueno, veíamos que bueno la fuerza que tienen y bueno, flipamos mogollón, y luego fuimos al estudio y las grabamos en un voleo, Nos salían solas y a gusto, super gusto en el estudio.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 que decir, pero mm. así a corto antes de Eso es, de antes grabar bien. y antes así, bien. no. Yo en mi caso cantar, o sea, como que no ni estudié, o sea, fui allí y bueno, porra. Uh -huh. Fue como como echarte un pedo así, no cuando comes alubias <risa> que te viene seguidas, no sabes qué es fácil, ¿no? <risa> tipo así, ¿no? Hombre, mi chuletita siempre me llevaba, me ¿no? Porque eh, a veces no sé, me quedo en blanco. A veces estás ahí tienes no sé lapsus y mm. rollos y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 Eh, eh, de, por ejemplo en este disco pues no hemos tirado mucho de colaboraciones y así pero a Hugo le comentamos y a Hugo pues pega aquí unos gritos conmigo cantamos entre los dos en la de Paranoia mm -hmm. y, y luego también ya hablando de colaboraciones, eh, joder, me acuerdo la canción de Barrancay que antes hemos escuchado mm -hmm. tu cabeza va a estallar Barrancay, que buena canción eh pues eh, con la guitarra cuando la estábamos grabando era igual la única canción que acabó en diez que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 estuvimos aquí, no, no te habías no, enterado, no, no enterado, ¿eh? no enterado no me he enterado, la verdad, me <ríe> no me he enterado. fue con cierta sorpresa ¿eh? por pues lo visto, porque no, la verdad es que no me he enterado la no, aquí, en el, ¿dónde? en el frontón aquí no me acuerdo como se llama ah, vale, vale, vale, sería con line y estos sí, ruptitos, sí, sí, eso sí, es, sí, es, vale, vale, sí, vale, vale íbamos vale. medio incógnito, no sabes Ahí. <ríe> eh, la portada del disco de libreto de quien ha sido de idea Eh, entre todos hemos hecho, eh. empezamos así en real la portada y esas cosas la verdad suele ser lo que menos nos suele preocupar, eh. el sí. tema de maquetación y todo eso, eh. nos preocupamos más el tema del contenido del disco en las canciones, uh -huh, ¿no? uh -huh. eh, por ejemplo en este disco bueno las canciones ya estaban hechas, son sí. versiones y así, pero claro, eh, canciones nuestras así eh, también ¿no? pues nos preocupamos más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 Y luego pasamos ya a abril. En abril estamos el 13 en Bermeo en el Café Anzoki, el 14 de abril estamos en el Gasteguna en Zamudio, el 21 de abril estamos en el Gasteche Lloa y el 27 de abril estamos en Madrid en la sala Jimmy Jazz. Así que parece que abril viene a aguas sí, mil, eh. Sí, sí, sí. Aguas mil, está cargadito. <risa>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 o chamos todas o casi todas. Yo creo que dos dígitos habrá siempre, ¿no? <risa> 10, 11, 12 de de, este, de estas nuevas. Pero sí, haremos popurrí, uh -huh. dependiendo un poquito del concierto. Eh, cómo está el punk encima del escenario, cuánto tiempo soléis estar en él?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 cosías anécdotas mola, ¿no? Porque a mí me ha pasado alguna vez ir ahora a ver algún grupo y, y no sé, que está todo tan bien, que suena todo tan bien, que no hay ni fallos, ¿no? Todo nunca no pasa nada y Que no te gusta, ¿no? Que es como poner el disco y bueno, y no no eso me casa, queda ¿no? un poco, ¿no? es. somos más vivillos, no sé, andamos de un lado mm. para otro, saltamos esto, la bueno, así a veces la liamos, a veces demasiado, <ríe> pero bueno. Ahora un poquito en serio, eh ¿cómo está el punk la situación del punk en Euskala ahora? Pues eh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 Que digo, pero que he hecho, si sí, hergalo la camiseta que de concierto, la que llevaba de repuesto y, mm. y andar sin camiseta toda la noche por ahí, dando pena ¿no? pero bueno <risa> pues Iñiguito, eh, gracias por haber venido a vosotros, au y, y suerte con el disco, que, que todo salga bien vale y si os parece si te parece vamos a acabar con el segundo corte del disco, el tema que me dicho que más te gusta el tema de Dios Reina Mía de Scorbuto eso es, venga sí, no. es que ricasco a ti vale, augur augur de los temas incluidos dentro de lo que es este nuevo trabajo discográfico para Chapel Punk. Nuevo trabajo discográfico titulado Creme de la Creme. 14 versiones de gente como Omega Istoac, de gente como FD, de gente como Cicatriz, de gente como Ascatu o este Boga bogan de Delirium Tremens con el cual eh, cierran lo que es este nuevo trabajo discográfico. Quinto trabajo para esta banda, para Chapel Punk. Ahí estaba la entrevista que hemos mantenido con uno de los componentes de la banda, con Iñiguito más concretamente la voz del grupo. Junto a él están a, eh, a Trophy al bajo, Toki a la batería y Nani a la guitarra Comenzaron la andadura musical como Chapel Punk en el año 2000 y ahora, 12 años más tarde, regresan con nuevo trabajo discográfico, quinto trabajo bajo el brazo. Con 14 versiones Dentro de ese álbum Creme de la creme Dejamos atrás la música de Chapel Punk Dejamos atrás la entrevista que hemos realizado Esta semana con la banda Con Chapel Punk, aquí en el 100.8 En Euskal Música, en Berriosar y Ratia Y ahí a donde te encuentres, en euskiplaza.net Y nos vamos con las noticias Y con la agenda de conciertos Para estos próximos días Berriosar y Ratia La radio de tu pueblo En el 100.8 de tu dial Egusquiplaza.net, Berrios Arco, Abercari, Digitala. Egusquiplaza.net, la publicación digital de Berrios Los jueves de ocho y media a diez y media de la noche, Euskal Música. Euskal Música.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 cercándonos a las 10 de la noche de este jueves en 16 de febrero del 2012 Vamos a repasar un poquito las noticias de esta semana Y como no, vamos a repasar la agenda de conciertos para los próximos días que vamos a tener en Euskal Herria Comenzamos si te parece con las noticias ya que tenemos nuevas fechas para la segunda parte de la gira de Marea Mi Hambre Mando Yo A Santiago, Santander, Sevilla y Alzamora se le unen ahora Murcia, Gijón, Puerto Llano en Ciudad Real y Rivas en Vacía Madrid. Te comento, en marzo, el sábado 24 estarán en Santiago de Compostela en el pabellón multiusos Fontes Dussar. El viernes 30 estarán en Santander, en el Palacio de los Deportes. Como lo tenemos terquita te comento que la apertura de puertas será a las 8. A las 8 y media tocará el artista invitado y a las 10 se subirá al escenario Marea. El precio, 20 anticipada, 24 en taquilla. Seguimos con la segunda parte de la gira. El sábado 14 de abril estarán en Murcia, en el cuartel de artillería. El sábado 28 en Gijón, en el recinto ferial Luis Ádaro. El 4 de mayo, viernes, estarán en Sevilla, en el Auditorio Rocío Jurado, el sábado 5 en Puerto Llano, en la Plaza de Toros, el viernes 11 de mayo estarán en Rivas, vacía Madrid en el Auditorio Miguel Ríos y el sábado 12 de mayo estarán en el Recinto Fester de Almazora. Y de marea nos vamos con la formación Lendacaris Muertos que presenta nuevo disco Crucificados por el Antisistema que saldrá a la venta el 29 de febrero. Circulando en dirección contraria nuevamente, más vivos e irónicos que nunca, Lendacaris Muertos pisan con fuerza el acelerador por las pistas de Crucificados por el Antisistema, su nuevo CD. 17 nuevos salivazos sonoros derrochando punk sencillo y efectivo 17 disparos con cerbatana llenos de chispa con la marca de la casa Tras cuatro años alejados de los estudios de grabación el 29 de febrero regresan los lendacaris muertos con ese nuevo trabajo crucificados por el antisistema Pues ya lo sabes, la gira de marea que continúa a partir de marzo después de... Volver del otro lado del charco, se suman el 24 de marzo en Santiago de Compostela, el 30 en Santander, en abril el 14 en Murcia, el 28 en Gijón, en mayo el 4 en Sevilla, el 5 en Puerto Llano, el 11 en Rivas Vacía Madrid y el 12 en Alzamora. Y comentarte que el Endacaris Muertos saca nuevo disco el 29 de febrero, último día del mes. Y de las noticias nos vamos con la agenda de conciertos, poca pero interesante. Mañana viernes 17 de febrero la formación Cúpula estará en arrigorriaga en Kultur gunean a las 8 de la tarde. Por su parte, Kensaspi estará en El Orrio a partir de las 10 y media de la noche. Un día más tarde, el sábado 18 de febrero, tenemos a la banda or of the Ring of Dawn una formación de Dome Metal que nos llega desde Bilbo a las 9 y media de la noche estará descargando en el Infernu Taberna Ya hablando de la próxima semana, el viernes 24 de febrero Esian, sesatek y Cataltza estarán actuando en Sondica a las 10 de la noche y atentos a uno de los festivales importantes después de la Torture Rock el sábado 25 de febrero en Durango, Betagarrí descontrol habeas corpus vómito bizar unac cesadedek y triquicio estarán lo dicho en durango en el calera Rock Por cierto hay que decir que las entradas las tienes a la venta aquí en berriozar en el herría hasta aquí la agenda de conciertos en recordarte el sábado 18 ese concierto de or of de rino Eh, un grupo que hace Don Metal de Que nos llega desde Bilbo Estará a las 9 media en el Inferno Taberna Y ese concierto, ese festival eh, Tipo a Torture Rock En Durango, en el Calera Rock Sábado 25 de febrero Con Beta Garry, Descontrol, Abeascorpus corpus vómito Dunac Selsated, Aubrey Pats Y Triquicio eh, Comentarte, lo dicho, como te decía anteriormente Que las entradas ya las puedes conseguir Aquí en Berriozar, en el RIA Música Pues hasta aquí las noticias, hasta aquí la agenda de conciertos por el día de hoy, por este jueves 16 de febrero del 2011. Nosotros que continuamos, vamos a abrir el baúl de los recuerdos y nos encontramos en el año 1993, el primer trabajo de Esquisu que comenzaba así. Con este tema Aburkitu Sintudan comenzaba lo que es el primer trabajo discográfico para esta banda, para Eskisu, del año 1993. El álbum homónimo titulado Eskisu y en el cual te puedes encontrar en 12 temas, entre ellos lo dicho este Aburkitu Sintudan, tema que abre dicho trabajo para esta banda, para Eskisu. La estamos recordando en la noche de hoy. Aquí en la Sintonía del 100.8 en Berriozar y Gratia y allá donde te encuentres en egusquiplaza.net. Ya sabes, cada jueves entre las 8 y media y las 10 y media de la noche compartiendo contigo lo mejor de la música local, la música que se realiza en Euskal Herria. Y si lo escuchas en Redifusión, fin de semana, sábado y domingo de 7 y media a 9 y media. Nos vamos con otro de los temas también incluidos dentro de este álbum, ya sabes que estamos eh, recordando el eh, álbum, el primer trabajo discográfico de esta banda, el primer trabajo discográfico de Esquisu y otro de los temas que también dio bastante de que hablar en este año 93 cuando salió a la venta el disco fue este tema, Machinada. Hey boys Sonando el primer trabajo de uno de los grupos más notables en el rock de Euskal Herria. Un grupo que combinaba, pues de una manera inteligente, el rock con la música tradicional vasca. Esto que escuchas, el cuarto corte del álbum, el tema Machinada... Doce temas, Aurkitu, Sintudan, Uchari, Begirán, Rusbi, Machinada, Aurruntasunaren, Aotcha, Agur, Kale y Luna, Sua Sua, Ilusi, Oriques, Uneayek, Portus, Sarra y para terminar un verso. Así sonaba y así suena y así lo recordamos el primer trabajo de Eskisu del año 1993. Seguimos repasando este clásico, vamos a decirlo De alguna manera, este clásico De esta banda De Skisu, y nos vamos a ir Hasta el octavo corte, otro también Tema que dio bastante de que hablar El Sua Sua Esa Zangabe Ez ergal Recordando y repasando lo que es este álbum de Skizu del año 1993, un álbum en el cual pues te puedes encontrar 12 temas entre ellos pues el Agor, Entreíos el Machinada o entre ellos el Uchari Begira. Vamos a ir acabando el repaso eh, que hemos eh, realizado en el día de hoy eh, pues eh, a un álbum del recuerdo, más concretamente a este álbum del año 1993 de la formación Esquisu cuando comenzaron, cuando se dieron a conocer en el panorama musical con este su primer trabajo discográfico, llamado igualmente que el grupo Esquisu. Y vamos a ir acabando Si te parece Con el corte Número 11 del disco, vamos a ir a disfrutar otro de los temas incluidos dentro de lo que es este álbum para esta formación para Esquisu, recordándola en el día de hoy, en este jueves 16 de febrero, este primer trabajo discográfico de Esquisu, editado en el año 93. Eh, vamos a ir cerrando ya el baúl de los recuerdos y la próxima semana desempolvaremos otro clásico. Hoy nos hemos ido bastante, bastante tiempo atrás, más concretamente hasta el año 93 para escuchar el primer trabajo de Esquisu.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 Lo estamos esperando con muchas, muchas ganas y aquí lo tenemos, el regreso de la fan de la Banda Sociedad Alcohólica. Con este es un nuevo trabajo discográfico Cadenas de Odio. Buen directo el que nos ofrecieron en el Atorchurroca. Tres de temas son los que te puedes encontrar en este nuevo trabajo discográfico, entre ellos esto que escuchamos, presunto culpable, quinto corte del disco de este nuevo trabajo para Sociedad Alcohólica, Cadenas de Odio. Y del último trabajo de Sociedad Alcohólica nos vamos también con lo que es el último trabajo hasta la fecha para una de las bandas eh, que hace un estilo de música alegre y divertido, como son la formación Se Esatec. Eh, han editado hace poquito nuevo trabajo discográfico, el álbum titulado Rock and Run, en el cual te puedes encontrar 14 temas, entre ellos la canción del kilómetro del año pasado 2011. Eh, y aparte de ello Te puedes encontrar lo que vamos a escuchar El tercer corte del disco El tema Nire Secretua Ellos son nada más y nada menos Que la banda Chez Que regresa al panorama musical Además del CD con un DVD En el cual te puedes encontrar el documental Que hicieron cuando estuvieron por Cuba Y el videoclip del Kilometrodack Lo dicho del año pasado 2011 Nos quedamos con el Nire Secretua Uno de los temas incluidos dentro de este nuevo trabajo discográfico para CSATEC. Acercándonos peligrosamente a las diez y media de la noche Si nos escuchas en directo hoy jueves 16 de febrero Acercándonos a las nueve y media de la noche Si nos escuchas el fin de semana Es hora de ir de, pues diciéndote adiós Con la buena música de esta banda Con la buena música de Sesate Que nos alegra eh, La noche de este jueves La noche de este fin de semana Te Nires secreto uno de los temas incluidos dentro de este álbum, Rock and Run. Último trabajo discográfico hasta la fecha. Ha salido hace poquito, o sea que lo estamos saboreando y disfrutando en eh, anteriores semanas y lo seguiremos disfrutando en sucesivas semanas aquí en Euskal Música en Berriozari Ratio. ¿Qué hemos escuchado hoy? Pues mira, mira, te lo cuento. Hemos escuchado a Sutagar, hemos escuchado a Caótico, a Berry Charrac, a vendeta a Lejotican y a una banda de Bilbo que me la he encontrado por internet y que va a dar mucho de qué hablar. Se hacen llamar puerperos. Hemos tenido los estudios de Berriozar y Ratia, en Euskal Música, Iñiguito de Chapel Punk. Para contarnos un nuevo trabajo discográfico titulado Creme de la Creme, lo mejor de lo mejor Las 14 mejores versiones, entre comillas, de Chapel Punk <risa> Hemos tenido las secciones habituales, noticias, agenda de conciertos Hemos repasado eh, un álbum del recuerdo del año 93 El primer trabajo discográfico para Esquisu Hemos seguido escuchando más música como la de Sociedad Alcohólica Se Satek Susurre de Y nos vamos a despedir con la formación EMON. La programación que continúa aquí en la sintonía del 100.8. Te quedas, si hoy es jueves y estás en directo, con el informativo de nuestro compañero John. Y si estás en fin de semana, te quedas con un programa interesante. El programa Irachor en Chocoa Así que nosotros volvemos El próximo jueves será Último jueves de mes Para disfrutar contigo Más música y todo lo referente a la música local A la música que se realiza En Euskal Herria Hasta entonces, un saludo Agur, etando pasa